Bueno, mira, esta semana tenemos un par de, de noticias, una que a esta altura ya tiene algunos días, pero se supo el, el, la inflación del mes de octubre, eh, la variación del IPC medida por el Instituto Nacional de Octubre, el Nacional de Estadística de Octubre fue 0.58% y otra vez la inflación eh, de los últimos 12 meses, no, no, no, no, los este, los meses de Eh, 12 meses pasados está otra vez rozando el 10% pero no llega a esa cifra que es una marca <coughs> psicológicamente importante en economía o sea que la inflación no supere los dos dígitos eh, estamos en el 9,74 el acumulado el año 9,31 daría la impresión que a menos que ocurra algo muy raro en el mes de noviembre vamos a estar ahí rozando el 10% pero no vamos a alcanzarlo Así que hay que esperar el mes que viene El mes de diciembre es un mes en donde la inflación normalmente cae por los descuentos de UTE, concretamente a lo que se ha venido implementando desde el año 2013, 2012, de manera tal que la clave la vamos a tener el mes que viene, a, a ver cuánto es que asciende la inflación en el mes de noviembre y a partir de ahí <coughs> veremos si zafamos este año de los dos dígitos, un año más hace bastantes años ya que Uruguay no tiene más de un 10%, hay que remontarse allá en el año 2003, cuando, de, de, luego de la mega devaluación del 2002, la inflación superó los dos dígitos y más atrás al año 98. Así que, bueno, veremos qué pasa mes que viene. Lo que sí preocupa de este número, cuando uno empieza a investigar un poco más a fondo, es que otra vez el principal determinante del aumento de los precios del medio octubre fue alimentos y bebidas, concretamente leche, arroz y algo también de algún otro alimento. Lo cual, este, que prácticamente entre prendas y vestir y calzado de alimentos y bebidas se llevan la mitad de la inflación de octubre. Y si uno analiza los últimos 12 meses, eh, decíamos que el analizado del IPC es 9,74, sin embargo, alimentos y bebidas este ha aumentado un 12,49%. ¿Por qué digo yo que es más preocupante? Porque alimentos y bebidas En primer lugar, normalmente, más allá de los elementos de estacionarios, que puede ser estacionales, que puede ser, por ejemplo, una sequía o algo parecido, se mueve bastante a la par de eh, la variación del dólar. y El dólar ha estado planchado prácticamente desde el mes de abril hasta hoy, de manera tal que no parece indicar que las cosas cambien mayormente con una apreciación del tipo de cambio. Por ejemplo, si quisiésemos ajustarlo, están teniendo una una lógica propia Y ha sido, a su vez, el rubro que más afecta a las canastas más pobres. La gente que menos ingresos tiene destina más de su ingreso al consumo de alimentos y bebidas en su canasta. esa este es un poco eh, el dato del otro, que llama la atención, dada las circunstancias que tenemos. En los últimos dos meses 12 meses, el que más ha aumentado el rubro ha sido recreación y cultura. Raro, ¿verdad?, en medio de toda esta pandemia... En la marca es del 16,42%, bastante más de del 9,74% este que veíamos de la inflación general. Y la otra noticia, el lunes pasado, ¿eh? tuvimos dos datos que cambiaron un poco el ánimo a nivel internacional, la bolsa subió fuertemente el lunes con las noticias tanto de la vacuna, los ensayos de la vacuna de la empresa Pfizer, Eh, como la finalmente declarada victoria del Partido Demócrata en Estados Unidos, previo a la, al arranque de la bolsa, las acciones más importantes, más que nada las bancarias, estaban subiendo entre un 8 y un 9%, algunas terminaron en guarismos parecidos, eh, también otras acciones, prácticamente todo el Dow Jones subió fuertemente, hacía mucho que no veíamos algo así, en realidad lo que marcó fue un cambio de las expectativas, o sea, un cambio de humor en los inversores por estas dos noticias. Una era el fin de la era Trump y el otro era el fin de la pandemia que hemos estado sufriendo durante todo este año. Y a propósito de eso, ayer eh no fue muy anunciado esto, pero un dato que no es menor para nosotros, para esta zona, el precio de la soja llegó a 419 dólares, casi 420 dólares la tonelada, un valor que no tenía desde hace bastante tiempo, cuatro años, si no recuerdo mal, más allá de una excepción, de, yo diría que desde agosto del 2014, salvo un par de excepciones, no teníamos la soja este valor. ¿Y por qué digo importante? Bueno, por dos motivos. En primer lugar porque no está vinculado a este humor positivo que estábamos viendo, que estábamos mencionando recién, sino a datos climáticos de Estados Unidos y de cosecha de Estados Unidos, que es uno de los principales productores de soja. Por consiguiente, eh, vino para quedarse este precio si es que no sube más. Y en segundo lugar, recordemos que la soja eh, hasta el año 2011-2012 era el principal producto de exportación uruguayo, luego empezó a caer en cuanto a jerarquía, se ubicó segundo, luego tercero y hasta en cuarto puesto en algún momento determinado, pero Uruguay sigue siendo un país que cuando la soja tiene un valor atractivo, inmediatamente la economía interna del Uruguay, el Uruguay más profundo, empieza a acelerar la, la producción y de esa manera apuntar a bastante el Producto Interno Bruto. Esta ha sido una de las claves por las cuales se generó un crecimiento fuerte, no la única, no sé si la más importante, pero sin lugar a dudas duda, clave, para el crecimiento económico que tuvimos entre el año 2008 y 2012, donde la soja llegó a valer 680 dólares la tonelada. Eso es una buena noticia. Hay que ver si las condiciones climáticas en nuestro país acompañan para que el agro Eh, agarre este envión y tengamos una buena cosecha de soja ya de cara al próximo año y salgamos un poco de este estancamiento en el que hemos estado este, en los últimos meses y el cuasi estancamiento de los últimos años, así que dentro de todo buenas noticias tenemos para el comienzo de, de este mes de noviembre Jorge. Mauro, volviendo un poquito atrás, reiteramos los dos rubros que que registraron aumentos en, en, en el último trimestre Eh, los más importantes fueron alimentos y bebidas, sí. eh, este, básicamente leche y arroz sí. y prendas de vestir y calzado. Los dos se llevan 0.14 punto cada uno, o sea, casi la mitad del crecimiento de octubre. Bien, ¿y lo que hablaste de enseñanza, de educación y qué más fue que hablaste? Sí, recreación y cultura en los últimos recreación 12. Y recreación y cultura, ¿verdad? No hay mucha en los últimos 12 no, años en los últimos 12 meses. 16.42% aumentado, ¿sí? Raro, ¿no? Exactamente. Es muy extraño por las este, circunstancias que estamos viviendo, ¿verdad? Claro. Hay que ver si no hay algún problema de medición ahí, estimó que no, pero este es raro, sí. Porque recreación no ha habido prácticamente, no desde hay. marzo hasta ahora. Y en el en el tema de la educación está difícil para que puedan aumentarle básicamente sí. a la educación privada a los padres cuando la mayoría de los meses la educación se ha recibido a través de, de Zoom, ¿no? Sí, y en realidad, Jorge, la educación va a otro rubro. En este caso estaríamos hablando más de este de esparcimiento y cultura tipo teatro, ese sí, tipo de también, cosas. Sí, también, también. Pero bueno, también corre lo mismo, ¿verdad? Es decir, prácticamente no ha habido y se ve que lo poco que ha habido ha aumentado fuerte de precio. Bueno, Mauro, quiero contarle a los oyentes que por un tiempo no te vamos a tener semana a semana nuestra columna. Te vamos a extrañar, sin duda que te vamos a extrañar. Te queremos agradecer todo lo mucho que hemos aprendido con el profesor Mendiburu, cada miércoles aquí. Realmente hemos aprendido a analizar la, la economía. Y bueno, fueron cinco años, aunque parezca que no, pero fueron cinco años que ya transcurrieron, más un poco más de cinco años. El tiempo se ha ido rápido, pero ha sido muy, muy fructífero en, en esta comunicación contigo. Así que, agradecemos el, el importante aporte que has hecho para nuestra audiencia y somos optimistas en pensar que en poco tiempo nos vamos a reencontrar bueno de mi parte también jorge muchas gracias por este por el mensaje y bueno también el mismo pensamiento y un abrazo muy grande a todo el equipo de ahí que trabaja también con tanto uh -huh. en cono karina este claro. eh, eh, con tanto arrosco con karina uh -huh. ricardo uh -huh. este bueno a ti también y gracias. este A todos, en, en definitiva, que siempre han estado apoyando y han estado a, a la orden para cuando uno los precisa, ¿verdad? Gracias, yo, no estudié, yo no estudié Economía, Mauro, porque no existía en mi época un profesor de tu calaña. <risa> bueno, eso, después me decís cuánto cuánto vale todo y esa, ¿eh? y, esa y esa facilidad para hacer entender las cosas. Un abrazo grande, Mauro. Gracias, bueno, Mauro. Bueno, igualmente, igualmente a todos ustedes. este eh, Y bueno, estamos a las órdenes para lo que sea de utilidad. Lo mejor para ti, tu familia. Hasta pronto. Muchas gracias. Chao. chao frecuencia abierta.